¿Qué balance haces del juego, Chapu? Bueno, la verdad que no jugamos bien, para nada. Ellos nos controlaron el partido en todo momento. Nos hizo mucho daño, obviamente, el juego interior de ellos en los rebotes. Creo que nos dominaron los rebotes totalmente. Nosotros un poco fatigados con las piernas y todo eso, creo que nos llevó a, a no estar de la mejor manera posible. Pero bueno, creo que ya ahora se consiguió la clasificación y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuánto valía cuidar las piernas hoy también? No, en realidad no salimos a cuidar las piernas, no, salimos, salimos a jugar el partido y ver cómo iba el partido, obviamente. Tampoco íbamos a arriesgar todo eh, si el partido no iba de la mejor manera. Y bueno, fue lo que pasó, ¿no? En el último cuarto... Sergio planteó que si teníamos chance de acercarnos un poquito, por ahí volvíamos a la cancha, pero, pero bueno, lamentablemente no se pudo, creo que España está mucho mejor que al principio, pero bueno, lamentablemente empezaron mal, así que eso no, nos lleva a que haya tanta igualdad en el grupo, ¿no? En te dio mucha bronca el tema de que habiendo hecho un muy buen torneo, ganando tres partidos, se diera esta situación de que en la última fecha do, dos opciones fueran por ahí malas. Son, son torneos, ¿no? La verdad que es una lástima porque en esta situación estaríamos tranquilamente terceros, con alguna posibilidad de segundo o algo así, pero bueno, lamentablemente se da como se da, ¿no? Eh, a veces los grupos no son eh, de la manera que uno se espera y bueno, este fue uno de esos grupos que hasta el día de hoy hubo posibilidad de que los seis podíamos estar en la segunda fase, así que fue un grupo muy parejo, muy duro, como se habló al principio, que era el grupo de la muerte, bueno la verdad que fue un grupo muy complicado ¿Tenés opinión sobre lo de Lituania en el próximo partido? Eh, no, yo confío en la deportividad de Lituania, de venir, y jugar el mejor partido posible, ganar y ya está, ¿no? Me parece que es lo más lógico del mismo lado que Croacia, creo que Croacia también va a salir a ganar, los dos van, tienen que ganar, así que, que bueno, esperemos que, que suceda ¿No? No, no, la verdad que no, no creo que haya que estar a ...hablando de esas cosas, yo pienso que acá... ...cada uno sabe muy bien lo que hace... ...y es responsable de lo que hace... ...¿alcanzan las 48 horas para reponerse?... ...digo, por el estado de, de actividad que tiene?... ...sí, alcanza obviamente... ...lo que pasa es que bueno, a nuestra edad es más complicado... los jóvenes creo que les, les sobra... ...nosotros hemos jugado torneos con 48 horas... ...y la verdad es que lo llevas muy bien y sin problemas... Pero bueno, eh, obviamente que, que es complicado, obviamente que es duro el torneo, pero no es tan duro como fue, por ejemplo, el año pasado el Proolímpico. Más allá de los rebotes, que marcabas como una de las cuestiones eh, donde España superó a Argentina, ¿qué otras cosas podés remarcar de, del juego de España y, y, bueno, de esta derrota argentina? Bueno, yo creo que en ningún momento nosotros encontramos cómo jugarles, ¿no? Eh, realmente nos plantearon un pago en, en el medio de la zona, con todos los tiradores sin posibilidad de tiro, eh, digamos cara a cara, entonces claro, es muy complicado, creo que, que Pau a nivel FIBA es un pivón muy dominante, muy duro de poder llegar hasta abajo del aro y bueno, eso nos complicó, creo que ellos también a nivel físico están muy bien, tienen mayor eh, capacidad atlética y obviamente también en básquet y es un equipo talentoso de lo mejor de, del nivel europeo así que, y mundial, así que es un equipo duro, eran... Normal que podría pasar esto, obviamente que uno le gustaría estar mejor y obviamente dar un poco más de guerra, pero bueno, lamentablemente no se pudo.